Monteiro desde el Consejo. Sí, Juan vamos a escuchar a Diana Bonifacio, que terminó la reunión con los concejales. Vamos a escuchar qué dice. En la Municipalidad de Santa Rosa teníamos claros indicadores de que dentro del hogar había sustancias o, o drogas. Eh, ante esa sospecha y esos claros indicadores, nosotros decidimos este, dar intervención a la Unidad Funcional de Género Y, bueno, ellos a través de sus dispositivos implementaron lo que ellos llaman investigación preliminar, que son procedimientos de rutina. Por supuesto, acá no hubo denuncia, no hubo fiscal, no hubo allanamiento, ni hubo violencia. ¿sí? fue todo eh, en un marco de respeto, este, se, les, se les informó, estaba la directora de género presente, se informó cuál iba a ser el procedimiento y, y eso fue lo que sucedió. Pero la presencia de policías en el lugar ya no lo hace, eso una situación que lo puede tornar violento. Digo, teniendo en cuenta que hay menores de edad en ese lugar. Eh, en realidad, este... A mí me parece más violento saber que hay drogas en el lugar habiendo menores, o sea, eso me parece más violento. Además, recordemos que estamos en una institución, dentro de una institución hay normas de convivencia y hay reglas que respetar, o sea, porque si no esto sería, digamos, cada uno hace lo que le parece. Eh, en realidad lo que nosotros apuntamos era a, a saber si realmente eso sucedió o no y, y por supuesto nosotros a través de la unidad funcional de género es que pedimos oh, la intervención, ellos fueron los que implementaron los, digamos, el, el procedimiento. ¿Hay drogas en ese lugar? Eh, hay un informe preliminar de que sí que se encontró. Uh -huh. No voy a dar más datos por una cuestión digamos, de, de, de preservar Este, esa información está este, la tenemos nosotros, nos la proveyó la policía y se la vamos a acercar al intendente. ¿Cómo pudo haber ingresado esa droga a ese lugar? ¿Eso lo pueden tener? Mirá, ese es, eh, las mujeres entran y salen, digamos, este, eso no... ¿No es, hay control? No, no, no hay requisas, no hay claro. eso, o sea, es, es un hogar este, para, para mujeres de situación... ...de violencia y actualmente tenemos mujeres este, que están alojadas... porque ...por una cuestión de déficit habitacional. O sea, es, una, es un hogar donde entran y salen, este digamos... ...y hacen desarrollan su vida con normalidad. Recién planteaste ante los concejales que tendría que haber... ...una corresponsabilidad con la provincia. ¿Ustedes lo plantean así desde la municipalidad? En realidad yo este, conté una experiencia que se está dando en pico que ellos a través este, del Consejo de Género Municipal este, se reúnen todos los meses para tratar todas estas cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género, que no es solamente la violencia, también es este, digamos, la salud sexual y reproductiva, todos los derechos que tienen que ver con las mujeres, eh, y ellos plantearon que estas situaciones, que por ahí son muy sensibles y muy críticas, las han podido resolver porque a través del Consejo se han comprometido toda la gente que participa en el Consejo, y eso es lo que genera la corresponsabilidad, ¿sí? No es lo mismo este, que una institución se tenga que hacer cargo sola de una situación que estén todos los actores políticos involucrados, digamos. Es como que, eh, digamos, eh, la situación la tenemos todos que resolver, a eso se apunta. No, no, no, no entiendo que la municipalidad está sola en esto. Estamos planteando de que nosotros tenemos que empezar a trabajar integralmente, eh, ya hemos venido hablando con la Secretaría de la Mujer, que está a cargo de Liliana Robledo, estamos interactuando con otras organizaciones, recordemos que este es un cambio de gestión, recordemos que a nivel nacional recién este mes se va a lanzar un plan nacional de erradicación de la violencia, que hay que tratar un presupuesto para poder atender todas estas cuestiones. El plan contempla este, varios programas, programas de asistencia directa, de prevención, de promoción, de reformas educativas que tienen que ver con la y obligatoriedad en la currícula este, en la escuela. ¿Qué significa esto? Y bueno, introducir la materia violencia de género desde el nivel inicial hasta la universidad, porque esto es un cambio cultural, digamos, es una sociedad patriarcal que tenemos que cambiar. Entonces la, edu la educación empieza desde la niñez, Este, en relación a esto, hoy por hoy, nosotros no, o sea, ni nosotros ni nadie tiene un presupuesto específico que baje de nación ni y de provincia para poder abordar estas situaciones. Hablaba de que están trabajando con un protocolo que está vencido hace dos años. No, nosotros estamos, estamos planteando dos cuestiones. El protocolo, en realidad, nosotros lo refuncionalizamos y lo presentamos en el Consejo Nacional de Mujeres hace un mes, para que ellos este, hicieran, lo vieran, hicieran observaciones o no, y, y adhirieran al mismo para darle un marco de legitimidad. ¿sí? Y por otro lado, lo que estamos planteando es que en realidad el convenio de como dato que tenemos con el obispado es el que está vencido. Es, es, o sea, el predio donde funciona el hogar es un predio que pertenece al obispado eh, de Santa Rosa Eh, ese convenio es el que está vencido, nosotros tenemos que volverlo a poner en funcionamiento, recuerden que tenemos un obispo nuevo, hay que hacer todos los actos administrativos de nuevo, eso implica no solo tiemp tiempos administrativos, sino que además, o sea, un tiempo, digamos, en, en, en, o sea, una trayectoria para poder firmarlo. ¿sí? ¿Tiene intención de seguir, seguir en ese lugar? Mira. Ahora sí, yo lo que por ahí planteé recién en la comisión es que estas cuestiones que se mediatizan todo el tiempo, de las cuestiones que suceden en el hogar, que, muy, que, que por supuesto no son así muchas, o sea, o son, o son parcializadas, eh, genera que por ahí el obispado nos está, nos está llamando qué pasa acá, qué pasa allá, bueno, y eso puede eh, tener un efecto negativo. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno sale a decir este, alguna situación que involucra sobre todo a mujeres, niños y niñas, ¿sí? Eh, otra cuestión de que yo por ahí siempre planteo, eh, si hay, si ustedes creen que realmente hay irregularidades graves, hay que denunciarlas en la justicia, no mediáticamente se, se hace en la justicia, entonces a través de la justicia uno puede digamos, eh, abrir una investigación, investigar, y bueno, y llegar a una conclusión de si es cierto o no. ¿En qué caso yo, responsable, en este caso, lo de mujeres autoconvocadas, hacer estas denuncias no, públicas? No, no voy a personalizar en nadie, mm. ¿sí? Porque yo soy mujer también, y no me gusta, o sea... No, no, me gusta este rotular. No soy, no me, o sea, no me, gusta que me violenten ni pretendo violentar. Yo no pongo nombres en, de, entre nadie. Yo creo que acá somos todos responsables. Cada uno sabe lo que dice, lo que no dice, eh, y bueno, y en, en, en, tenemos que actuar en consecuencia. Vos planteabas recién algo grave que es la droga en el lugar. Si ustedes sabían y hicieron la denuncia. Nosotros pedimos una este, in, una investigación preliminar, como te vuelvo a decir, y por supuesto que se inició bajo la ley, la desconozco, de infracción. Sí hay una, a, a partir, digamos, del informe este, que presentó este, Toxicomanía, ellos mismos ya iniciaron, digamos, las actuaciones judiciales bajo la ley de infracción, eh, bueno, no recuerdo el nombre, no la sé. ¿Cambiaron controles o algo a partir de esto? ¿Digo, ¿O van a hacer algún cambio en ese sentido? Bueno, en, en este sentido nosotros, este, lo que nos abocamos todos los días, es, eh, a ver, eh, en esto de decirles eh, a las mujeres, o, o esto de trabajar las cuestiones de las normas de convivencia, de cómo debe funcionar, qué cuestiones hay que respetar, imagínense que uno, uno de los puntos que establecía por ahí el... El protocolo de funcionamiento del hogar es ambientes libres de humo, el, el no ingreso de drogas ni bebidas alcohólicas, bueno, o sea, tiene que ver con esto, digamos, es una cuestión, estamos hablando de, de mujeres mayores de edad, o sea, ellas también tienen que, digamos, eh, tener conciencia de lo que esto genera, y más cuando están, o sea, son madres, ¿no?, Muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchabas a Diana Bonifacio, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad. Se extendió un poco la nota, pero queríamos tener la palabra de ella para conocer... Este...